la forma mi sentimiento arraballo arraballo no te equivoques apuéndate que el bravo soy yo bravo yo Hola maestro Hola buenas tardes, aquí en el número 100 Estamos en manteles largos el día de hoy Vamos a festejar nuestro programa Número 100 100, ¿cómo está? Un de lujo, un poco de calor y parece que en estos Dos días el clima cambió Drásticamente en la ciudad y pasamos de Tener un poco de clima Gélido a un clima caluroso Caluroso, como de playa Como de playa y la verdad es que nos agarró a todos con las chamarras, las cobijas y, y demás fuera. Entonces, Ajá. hemos estado sufriendo de, del calor estos días, pero bueno, de algo se tiene que quejar. Claro. ¿No? Yo no me quejo, como venga. Maestro, ¿a que... ¿usted no le gusta el temporal de calor? No, la verdad no, yo prefiero el frillito, pero me, me adapto. Nos adaptamos. Sobrevive el que se adapta. Claro. Oye, pues empezamos, eh, digo... Eh, estamos festejando Y eh, iniciamos El día de hoy Con una canción que se llama Pa bravo yo, pa, pa bravo yo. Esta canción es en, en honor En recuerdo del buen Poncho mm. Porque Estamos de acuerdo en que él fue eh, Después del señor Sergio Fon Quien nos convenció De, veni de, de venir a radio. De iniciar este proyecto De hablar frente a un micrófono y que nos gusta uh -huh. no entonces le mandamos muchos saluditos a poncho él era el, el chico de controles en ese entonces eh, no sabemos dónde anda ahorita pero le mandamos un saludito le avisamos que íbamos a estar al aire y que íbamos a estar hablando de él entonces esperemos que nos pueda escuchar en vivo y si no pues luego le hacemos llegar el sí. podcast, ¿no? sí que el podcast. Esa, esa canción yo me acuerdo que se la trajimos eh, ya que que teníamos iniciados algunos programas y le gustó, sí. le gustó, se quedó como su canción. Para bravo yo. Sí. Fíjate, aquí han pasado con nosotros una eh, infinidad de compañeros en estos 100 programas. Eh, hemos hablado mucho de, acerca de la música, de la historia de la música, del baile. La intención desde el primer programa, eh, cuando iniciamos, que era aglutinar a las personas que les gusta la actividad del baile, de uh -huh. todo tipo de baile en la ciudad. Eh, ya hemos traído algunos grupos, como el Grupo Intensos. Uh -huh. Para la próxima semana tendremos un invitado de gente que hay todo un, todo un, pues no sé, no quisiera decirle movimiento, sino toda una corriente de gente que baila en los ritmos latinos o zumba, ¿no? Uh -huh. Entonces, como hay un proyecto nuevo eh, con nosotros en Amfibios, estará con nosotros Amador, ahorita no recuerdo, Solorio, Solorio que él es una persona muy experimentada en esa cuestión de, de trabajar con los ritmos latinos y por eso, como también tiene que ver con el baile. Vamos a traerlo como invitado el próximo martes para que nos hable de los proyectos que tienen y para que nos platique de ese universo de la Zumba que nosotros realmente no conocemos. exactamente. Sí, pero estamos esperando que sí nos, nos confirme que sí le queda el horario cómodo. Uh -huh. Eh, pero esperemos que sí, pues para platicarles, ¿no? Y con eso vamos a iniciar, dicen que es renovarse o morir. Uh -huh. Entonces, pues vamos a, a iniciar con ese nuevo proyecto. Parece ser que hay mucha gente interesada. Este sábado va a haber una masterclass sí, impartida claro. tanto por él como por algunos amigos de él. De la gente muy involucrada en, esos, en esas actividades. Sí, así que los esperamos. Entrada libre, o sea, bueno, no no van a cobrar, va a ser como una especie de promoción. Uh -huh. Así que si Tal claro, estás invitada. ¡Claro! 9 de la madrugada! 9 de la madrugada! <risa> ¡Masterclass Academia Amfibios son Sí, cualquier cosa ahí estaremos informando eh, tanto por la página de Amfibios como por la de la radio. El fin de cuentas, lo que queremos nosotros en el espacio de Amfibios, nosotros solo lo ocupamos por la noche, es tener actividades de tipo cultural y de actividades físicas durante todo el día, ¿no? Sí. Entonces, eh, con eso de Renovarse o Morir, este, hicimos un acuerdo Y, este, y el maestro Amador va a iniciar con sus cursos de, de Zumba en la academia por la mañana y en la tarde. Sí. Y esperemos después, no sé, a lo mejor un, un grupos de jazz, de gente que baila jazz, no sé. Estamos en busca de hacer un muy buen equipo. También hay unas, perdón, hay unas personas que van a dar unos cursos acerca de... de, de de cuestiones que tienen que ver, que ver con la mujer no estoy muy seguro, pero también las vamos a traer aquí para que nos platiquen. Sí, les iremos informando eh, nosotros lo único que, que solicitamos o el único requisito que ponemos es eh, que sea gente que realmente esté preocupada por ayudar a los demás uh -huh. por compartir sus conocimientos con los demás porque este mundo sea mejor no somos felizólogos como uh -huh. dice el maestro, claro que no somos realistas y sabemos y estamos conscientes de que necesitamos trabajar en sociedad, para que esto funcione mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, aquí estamos. ¿O no, maestro? Sí, ah, perdón, pensé que creí que iba a seguir hablando, por eso me quedé así. No, yo, yo quiero, yo quiero hacer un poquito como de historia eh, de lo que hemos vivido eh, en estos 100 programas, que decíamos han sido un poquito más, porque de repente eh, no puede... Uno venir todas las semanas y bueno, contamos las donde hablamos. Sí, claro, los que no estamos en directo, pues eso no cuenta. <risa> Dice el Chac, ¿no? ¿Por qué no? no? <risa> la siguiente canción que vamos a poner, maestro, la utilizamos el primer día que venimos a la radio. Eh, fue muy divertido cuando tuvimos que venir a grabar esto de los spots Ajá. y, y eh, hacer todos los los textos las entradas, las salidas, Ajá, los interes... y, y que a mí me gustaría que en esta nueva etapa que vamos a iniciar eh, eh, alguno de esos spots o alguno de sus sí. entradas salidas llevar a tu voz oh, sí. entonces lo, vamos a ver si lo convencemos Ajá, tu dulce voz el primer programa lo tuvimos el martes 25 de febrero del 2020 en ese entonces veníamos a las 7 de la tarde sí. después lo tuvimos que cambiar porque ya por las clases de la por noche ya no alcanzábamos a, a venir ¿no? Sí. Eh, duramos mucho tiempo después nos dimos cuenta que hubo gente a la que le favoreció el horario Y después hubo gente que se quejó por el horario bueno, Pero Es que también recuerda que terminamos el programa Y nos fuimos a dar una clase aquí en el saloncito de al lado Sí, entonces sí era bastante pesado Sí, pero eh, ya no se pudo porque el, el salón o el espacio que, que necesitábamos y ocupábamos allí Pues se tuvo que cerrar por X circunstancias que nosotros desconocemos y Tuvimos uh -huh. que emigrar Exacto Un tiempo también estuvimos en el parque En, en el aquí en Federalismo el parque del refugio. Ah, es cierto. Era para puros conocidos, pero no hicimos publicidad allí. Pero parece que pues tampoco funcionó mucho, ¿no? Bueno, Saludos a Guillermo. Pero eso es ensayo y error, entonces... Por el frío. Claro que sí. Pues bueno, mira, esta canción se llama Abre que voy. Fue la primera que pusimos porque es de tus canciones favoritas. Uh -huh. Es a cargo de los Ban. Bam. Juan Formel y los Bam, Bam. Exactamente. Entonces, recordando un poquito de eso, dice... La leyenda de este grupo comenzó a finales de los sesentas, cuando Juan Formel abandonó a la orquesta Revé y decidió formar una Elio y su Charangón Exacto, Coincidim co conocidos perdón, popularmente como los van Son una orquesta cubana fundada el 4 de diciembre de 1969 mm. Son una legendaria agrupación que sigue vigente Tienen un largo historial discográfico Y muy importantes logros en los escenarios mundiales es un En su repertorio se ejecuta el son, la música yoruba y el beat Y con ellos nace el songo, que crea nuevas posibilidades en la música bailable cubana. Podemos platicar que hace unos años tuvimos el gusto de estar en este concierto. ¿Se Bien. acuerda, maestro? Sí. Bueno, yo la primera vez que tuve yo contacto con ellos fue en la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Andaba por allí y estaba en un concierto de los Bam Bam. Y te que hablas del Zongo... El songo es, es la cuando intervienen las guitarras eléctricas en la música del son. Uh -huh. Y ahí viene, el, creo que el Tosco, uno de los músicos que en aquel entonces era del grupo de jazz de Iraquere, uh -huh. fue el que comenzó oh. a, a introducir el, el, el bajo y la guitarra electrónica en los ritmos del son uh -huh. y ahí se le conoce como el songo. Pues vamos a escucharla, ¿te parece? Oh, excelente. Disfrútela. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salcero si ¿sí, llaman... Yo vengo. Salcero si ¿sí, llaman... Yo vengo. Salcero si ¿sí, llaman... Yo vengo. Salcero si ¿sí, llaman... Yo vengo. Saka el saba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 Te encantarán. Estamos de vuelta, maestro. Muy bien, ¿no? Recuerdos. Ah, qué... Recuerdos, maestro. Oye, nos acaba de confirmar el, el instructor Amador que sí va a poder acompañarnos la ah, siguiente semana. Entonces, ya les iremos ahí ir recordando en el transcurso del programa. Pues que nos escuche para que vea de qué se trata. Escuche, perdón, de qué se trata. <risa> para que sepa que le vamos a, a preguntar. Oye, pues, ¿qué te pareció? Muy bien canción recordar, bueno hay otra canción que me gusta mucho de ellos que es este, aquel que baila gana así ah, pero esa a ver platícanos qué, qué quiere decir esa canción o dónde se utiliza lo que pasa es que nosotros lo utilizamos cuando trabajamos en la rueda de casino que es la contradanza y estamos cambiando de pareja y el juego se trata de cuando el bastonero madre que es el que indica qué pasos va a ejecutar la rueda la pareja que se equivoque se sale da suerte que hasta que pues si nomás queda una pareja que logra ejecutar los pasos sin equivocarse, pues es el que gana. Luego entonces hacemos un juego, ¿no? Sí. Está padrísimo porque es bien divertido. Hoy uno se enoja, ¿no? Ah, que yo que se equivocó, ella era tu pareja en ese momento. <risa> no se pusieron de acuerdo y van para afuera. Es, es muy chistoso porque les dices, el que se equivoque se va a salir. Y de repente comienzas a ver que hay parejas incompletas. Y, ¿Qué pasó? Ah, no, es que se equivocó él. Uy, no, o sea, hay que aprender a trabajar en equipo. Estaba. Pero yo no me equivoqué. No importa, vas para afuera y salen y uh, voltean a ver feo a su pareja. Por eso la canción de los van el coro dice bailen bien, que aquí el que baila gana. Claro. La verdad es que hemos tenido en estos 100 programas, perdón si estoy un poco distraída, pero estamos contestando todos los mensajes de del... Que están llegando. Del ciberespacio, Ajá. El metaverso. Por medio de, de WhatsApp y de la página. Gracias a todos los que nos están felicitando. Gracias, Ale, por ese, por ese mensajillo. Eh, hemos tenido muchos invitados, amigos invitados. Y los que nos faltan los Y como los que Alejandro nos faltan, Lora. ya andamos por ahí viendo eh, quién más quiere venir a, a hablar aquí en estos micrófonos con nosotros. Eh. Y maestro, a partir de hoy le, le comunico que ya somos oficialmente patrocinadores del evento Flores y Colores. Uh, ya aparecemos ahí en su en su publicidad, entonces... Ya somos plantófilos. Exacto. <risa> <risa> Vamos a estar por ahí eh, muy de la mano con este tipo de eventos que tú eres muy muy fan de que haya estos eventos en la ciudad. Sí, la verdad, o sea, como la otra vez estábamos hablando con... ¿Papasones verdes cómo? Apapachos <risa> <A> verdes. Apachurros <risa> iba no, no. a <risa> decir. Maestro, ¿qué es eso? Estamos al aire. <risa> bueno, pues o sea, hay mucha gente que ahorita está muy en boga los canes, pero también, hace, qué bueno que también se están poniendo muy en boga las, las plantas, ¿no? Lo verde. Sí. Porque ahorita ya ves lo, lo, lo perruno viene mucho. Entonces, pero... Pero ahora hay que hacer que también vengan las plantas, ¿no? Claro, y que nunca se vayan. No, no, no. La verdad. De todo tipo de plantas, cactáceas, este... Enteógenas, de las que caigan. Sí. Oye, pues con la siguiente canción vamos a mandar saluditos hasta Puerto Vallarta. Ajá. Eh, número uno a Coco Rosales y a Ramiro, que ellos siempre nos han seguido en estos programas. Pero, muy especialmente también a Ángel... ángel exterminador. <risa> no, Ángel y a Nati. Uh -huh. eh, esta canción que, que vamos a escuchar eh, después fue porque hubo algunos programas donde estuvimos hablando de Colombia. ¿sí? Nati es una chica colombiana eh, que se enamoró. De un gran mexicano y se vino a seguirlo hasta Ay, el acá. amor, cosa más rara. <risa> Entonces, ahora están los dos felizmente viviendo ahí en... Pues en un evento, ¿cómo es Vallarta? Exacto, en, un, en, en Puerto Vallarta. Y, y pues queremos eh, mandarles saluditos a los dos. Un abrazo a Nati. Eh, probablemente vengan el fin de semana y si hay oportunidad, pues nos vamos a ver. Entonces, pues una cancioncita más más. Estamos unos tacos de chicharrón ahí. Ay, sí tú. Bueno, de chicharrón vegano. Sí. Aclaremos. Sí. Eh, vamos a escuchar a alguien que ya tuvimos también en esto de la historia de la salsa, a Porfi Baloa, uh -huh. y con adolescentes. Los adolescentes, que ya están grandecitos, ¿eh? Sí, la verdad es que ya crecieron, pero bueno, el nombre es una marca registrada. Ya más bien son entonces... como de la tercera edad. <risa> Ay, claro que no. Bueno, Porfi ya le anda llegando, pero los otros no. Y vamos a escuchar una canción que se llama Latino. Nunca debemos de olvidar ese corazón que traemos, ese corazón que hace que... La música corra por dentro de nuestras venas, que comenzamos a escuchar una cumbia, un merengue y nuestro cuerpecito comienza a moverse, ¿cierto o no? Vas a acudir, claro. Entonces, pues, preparen sus oídos y escuchemos latino. Vale. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día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 De donde nací del campoliito y de la montaña de donde nunca quise salir pero me obligó la circunstancia no quiero hablar de mi problema que porque me fui que me ha motivado de María, tengo que echar palante, ya no hay remedio soy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 la verdad es que cuando hace uno lo que le gusta qué bonito es estar acompañado de, de gente que, que te quiere y gente que quieres y que coincides yo siempre una de las cosas que agradezco es coincidir con la gente que saca lo mejor de ti a mí es lo que me trae es bueno todo esto de la radio también surgió por medio del baile y lo que a mí me, siempre me entusiasma y yo sé que esto va a ser eh, hasta que uno ya no esté aquí es el hecho de cómo conoces tantas personas con tantos perfiles tan interesantes Uy, sí. hay nada menos ayer conocimos bueno hemos estado trabajando con unas personas que se van a casar el sábado y si sí. es padrísimo cómo estaban trabajando con meche cómo van a bailar como cómo se van a trasladar entonces para ellos yo estoy seguro que es algo Pues emocionante le... y novedoso. Sí, nunca se las va a olvidar. Fíjate, eh, oye, ¿cómo seremos de buenos? Ajá. Hicimos una coreografía casi terminada para su vals de bodas. El sábado. En dos horas. En dos horas. Entonces, la verdad es que es muy emocionante el, el encontrar personas que, que quieran hacer ese tipo de cosas, que están venciendo todos sus miedos. Platicamos desde el hecho de... Cómo la novia tiene que ir preparada mentalmente en que va a ser el centro de atracción, en que todo mundo, todas las miradas van a estar hacia ella. Que la responsabilidad del novio, ya hablando en, en la fiesta, es que ella luzca el vestido, su argolla, el peinado, que se vea lo más bonita posible en el momento en que salen a hacer su primer baile ya como esposos, ¿no? Entonces él estaba todo nervioso Nos dio mucha risa porque cuando llegaron Les preguntábamos que si estaban nerviosos ¿Y él qué dijo? Que no No, no, no No, no, no, no. Todo sencillo Conforme fuimos avanzando con esto del, del baile eh, Después dijo Es que si sí, ya me estoy preocupando <risa> <risa> Entonces la verdad es que son experiencias muy muy padres ¿no? Eh, de verdad que la gente que va llegando Y te va dejando algo así de bueno Hace que la vida valga la pena Sí ¿No? Sí, todavía y lo que nos falta, todavía todos los que vamos a conocer. Sí, aquí como, como invitados, no, no sé, tú te acuerdas, eh, más o menos quiénes han venido. Nos trajimos nuestros guiones, porque queremos que sepan que preparamos un guión para, para nuestros programas, para eh, no vernos tan perdidos. Que lo sepan los nacidos. Exactamente, mira, déjame, déjame sacarlo de aquí porque. De hecho, este, bueno, aquí estuvo nosotros el ingeniero rojo. El ingeniero oh, rojo abe, abe, <risa> Con sus sí, abejas. Sí, sí, sí. La semana pasada decíamos que, que habíamos tenido a Papachos Verdes. Eh, ay, y muy importante. Tenemos patrocinadores, maestro. Ah, sí. Tenemos alimentos veganos Isis que está con nosotros desde el inicio del, del programa. Eh, ellos ofertan comida vegana y vegetariana. Eh, todo de de martes a domingo a partir de las 7 de la tarde y hasta las 3 o 4 de la mañana, dependiendo el día, por aquello de que te da hambre en la madrugada y no sabes a dónde ir. Sí. Muy bueno, ahí a un costado del edificio de UDG tenemos también a ciudades caminables. Callejea, camina. Así ah, sí, sí, <risa> <va a> <risa> sí, escucha lo, los spots. Sí. Eh, Francisco, que viene con nosotros frecuentemente a platicar de cómo es que eh, él ve... Eh, la necesidad de la ciudad, cómo ha ido eh, cambiando, cómo debemos apoderarnos en el buen sentido. Con, con de la arquitectura la... social. Exactamente. Eh, tenemos también a la cafetería, primero Café y luego Existe. Tu cafetería de barrio al sur de la ciudad. Ya ves, ya, ya, ya se está preparando el maestro para <risa> hacer los siguientes spots. Eh, obviamente, pues siempre hablamos de la librería La Rueda, que estamos sí. ubicados en... Brasilianos... ¿Sí? Sánchez número 615. 615, 615, aquí en el barrio chino. El, el, el barrio chino de Guanatos, sí, dice sí. el señor Sergio Funk. También él ha estado de invitado con nosotros. Sí. Eh, Isra también ha venido con nosotros. Con los proyectos de las cartoneras. Sí, a platicarnos. Eh, también tenemos a Granola Gourmet. ¿Qué hace Granola Gourmet, maestro? Bueno, hacemos bueno, mechas de granola, hace panes, para, surte para los veganos panes de plátano, de zanahoria, brownies. Por cierto, aquí para el, el 100, programa número 100, hizo ex profeso un pan de plátano con chispas de chocolate. Mm -hmm. Ya lo probaremos, a ver si sí, quedó bueno. Sí, sí. Es una receta modificada intentando ser mejor. Mm -hmm. Tuvimos también como invitada A Julieta Salazar, uh -huh. en nuestro programa oh, 92 de Zapato Bailador. Sí, sí ese paro estuvo tremendo, sí, o sea, siempre hay una profesión para un tema específico. En claro. este caso, algo que desconocíamos nosotros... A pesar de que tenemos mucho tiempo bailando, uh -huh. es que hay personas que se dedican a hacer zapatos exprofeso para Para baile. bailar. Y tenemos pendiente ir a visitarla ahí sí. y que regrese con nosotros. Y también tuvimos unas chicas muy interesantes que fueron Gladys y Venus. Ellas son madre e hija y en esa vez que nos acompañaron estuvimos hablando sobre el café. Sí, pero también, no sé si recuerdas, ellos tienen aparte un proyecto, un negocio acerca de cosmetología natural, natural. ¿no? Ah, pero no han venido a platicarnos bueno, de eso. eso lo está, pendiente. está pendiente, sí. Oye, una de las cosas que, que nosotros siempre platicamos también, pues es que debemos alegrarnos porque las personas que tenemos a un lado, eh, les vaya bien en la vida, ¿no? Que no, no hay que... Eh, no hay que sufrir que, que a los demás les vaya bien, no hay que tenerles envidia, no, hay, no, no, no, que, no, no. hay que sumar y hay que ponernos contentos porque a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces, vamos a escuchar una cancioncita que a mí me encanta, eh, que es a cargo del señor Rubén Blades, y que habla precisamente de esto, de, de las envidias, que recordarás que fue cuando él andaba ahí como un poco de la greña con Willy Colón. Eh, y se, se hacían esta parte de te escribo, te canto y luego tú me contestas y nos estamos peleando muy diplomáticamente sí, sí, sí, exactamente y son canciones que se hicieron megafamosas creo que así cuál vas a poner es está tremendo ese son vamos a escuchar Psicónico. camaleón exacto disfrútenlo chicos regresamos Gracias, Eso te está rompiendo el copo. ¿Sí? ¿Qué tal? Maestro? Muy bien, son cubano, ¿no? Ten cuidado con el camaleón. A veces andamos ahí cambiando de caras para, eh, dirían, un, un dicho de esos viejos, eh, meter hilo y sacar o algo ah. así, dice. No, no hay que ser egoístas, hay que estar contentos y disfrutar con... Con todos, eh, lo bien que nos va, ¿no? Hay que llevarnos la bomba. Hay que ser eh, honestos con lo que hacemos, con lo que le decimos a las personas y todos bienvenidos. Claro. ¿no? Dicen que el que es feliz con el éxito ajeno entendió la vida. Claro. Si algo de repente no te gusta, bueno, pues aléjate, pero no le riegas la vida a alguien más. No, al contrario. ¿No? Maestro y de invitados, ¿a quién recuerdas? ¿A quién más Bueno, recuerdas? tenemos a los de Abarrotes, don... Don Agus Don saludos a Mario y a Kenia. A Kenia. Ah que que cuando vienen de nuevo dice ya, Mario Que ya a él le gustó el el <ríe> Sí. Es la, es la fama fatal Exacto que ahora ya, ya, ya da autógrafos <ríe> por donde camina Y luego tenemos también a Membo a... por enésima ocasión <ríe> A Michelle y a Bernardo, que en esa ocasión Berra no pudo estar con nosotros, pero vino Michelle a platicarnos de todo lo que es la auténtica. Yo creo que a Bernardo le temblaron las piernitas. <ríe> no, estaba ¿no? trabajando. Oh, maestro. alguien tiene que quedarse ahí al frente. Exactamente. Eh, a Guillermo, pues sí, viene muy frecuentemente con nosotros y probablemente ahora venga más porque ya somos patrocinadores sí. oficiales. Así es, ¿cómo están? Felicidades por sus 100 programas. Muchas gracias. No, tenía pensado hacer una intervención en la radio el día de hoy, pero muchísimas gracias por el espacio. Ya, <risa> no, va a tomar agua, dale. Oye, eh, un invitado muy, muy especial, eh, como lo han sido todos, pero a, a él lo, lo quiero yo mencionar porque hablamos que son héroes sin sí. capa, ¿no?, Eh, ya hemos tenido también como invitada A una compañera de, de él A Karen Y la verdad es que cuando escuchas cómo un bombero te platica Su historia de vida Es una cosa tremenda Porque a veces O creo yo la mayor parte del tiempo No pensamos en que ellos también Tienen una familia sí. Que su trabajo es completamente arriesgado Y que si cualquier Ser humano no tiene seguro regresar a su casa después del trabajo, ellos tienen un riesgo mayor, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, también le agradecemos muchísimo a, a, a Juan haber estado con nosotros, al oficial bombero Juan Ortiz. Sí. Que sabemos que de vez en cuando nos sigue escuchando cuando su, eh, su horario de trabajo se, se lo, lo permite. permite. Sí, vamos a, a planear otra visita ¿Sí? de Juan, ¿no? Estaría bastante bien, ¿sí? sí Sí, ahora que si poco a poco se va abriendo un poquito lo de la pandemia, hay que ir a, a localizar a los grupos de bailadores que se encuentran por la ciudad. Sí, también. Recuerden que hay muchas personas que bailan en, en, en los pequeños, pues no sé, cafés o restaurantes los fines de semana aquí en la, en, la, en la ciudad, como es el oasis, la copa de leche. Entonces, esa gente es interesantísimo que lo trajéramos allá, que nos platique su experiencia, sí. cómo lo disfrutan, cómo socializan, porque es todo un mundo... Que, se, que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Y la intención de este programa es aglutinar a todas las personas que tienen actividad relacionada con el baile. Sí, sea cual sea el, el motivo, Ajá. pero es muy interesante coincidir. Como ahora que encontramos a los intensos, uh -huh. o los intensos nos encontraron. No, sé, no sé cómo estuvo, <risa> pero se puso intenso y, y son personas, lo hemos, hemos mencionado ya, que pueden bailar cinco o seis horas uh -huh. y ni se agitan Uh -huh. eh, platican y platican y ellos se dedican a bailar, ¿no? A disfrutar esto. Y ahora que vamos a comenzar con los chicos Zumba latinos, uh -huh. pues también es otro universo. Fíjate que, que realmente eh, eh, hemos estado platicando con, con, con Amador. Y, y sí es un mundo muy interesante, que nosotros decíamos, desconocemos, tenemos en común la música, sí. pero realmente las técnicas que ellos eh, emplean son completamente diferentes a lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Es algo muy gustado, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, en la televisión había un programa donde salía una chica con Leotardo, Mara Y hacía unas clases, en ese entonces se llamaba aerobics. Yo me imagino que lo que ahora se llama zumba, pues es una, un mejoramiento de eso que había en ese entonces, ¿no? Algo muy prendido porque el maestro se emociona, eh, te grita en el buen sentido de la palabra. Son gritos como de ánimo, las indicaciones. Eh, a, a la gente le da mucho como el brincar de repente, el saber que está haciendo ejercicio de una forma que no es... Tan agotadora mentalmente como solo salir a correr o caminar, ¿no? Ahí estás en, en convivio con otras personas. Sí, de ahí le fueron dando marcas y ahora creo que Zumba es una marca, pero no deja sí. no de ser aerobics, pero el aerobics tiene que ver con la con cuestión de, de, del movimiento, que puede ser aeróbico o anaeróbico, sí. pero bueno, nos vamos a meter ahorita la no, explicaciones. No, ya lo veremos con, con Amador cuando venga. Aquí lo interesante, se llama aeróbic, se llame zumba, se llame ritmos latinos, lo importante es moverte, sí. ¿no? Todo el tiempo moverte, saber que tienes que hacer algo por tu salud, saber que una cosa que tú siempre has dicho muy importante, que es darte tiempo. Para ti. Para ti, ¿no? Para Hay una cancioncita que tú dijiste eh, hace no mucho que se volvía en el nuevo, ah no, no es cierto, no es la que vamos a escuchar ahorita. Ahorita vamos a poner una más que es por parte del Septeto Acaray ah, y de Gilberto Santa Rosa que ya los hemos tenido también en esto de la historia de la salsa. Eh, y me encantó a mí este dueto que ellos hicieron con una canción que se llama Enamórate Bailando, oh. con esa canción le mandamos saludos a Marianita y a Valentina, nuestras corresponsales Suecia. en Suecia, que esa canción les gusta mucho a las Gothenburg. sale, adelante. Enamórate bailando. Enamórate conmigo. Yo sé que estando abrazados. Vamos a sentir lo mismo. Que la música nos lleve. te bailando, no lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos hablen, que bailando ellos entienden Que la música nos lleve Sigue llevando el ritmo de mis latidos hey, la lo que es obvio no se explica si se ve la pega cuerdas maestro sí. en amor está bueno está gilberto santa rosa muy bueno El grupo Caray. son son de los eh, de los más consentidos que hemos tenido aquí tanto sí. a gilberto como a acepté tocaré hay eh, ah, que por cierto eh, escuchando a gilberto le vamos a mandar saluditos a iván Ay, que es de nuestros eh, fieles escuchas les agradecemos Fíjate que estuvimos haciendo por ahí un, un recuento de, de dónde es que escuchan nuestros podcasts. Ah, porque, ¿dónde ¿en qué plataforma estamos? En Spotify. Y en la de Google y en varias plataformas, ya estamos ahí autorizados. Y fíjate que nos escuchan de Chile, de Argentina, de Francia. Ese me sorprendió muchísimo. Eh, de Estados Unidos, obvio, de aquí de México... ¿Qué me falta? ¿Argentina, Chile, Francia? Ay, no me acuerdo. Pero hay varios eh, eh, eh, países de, de América Latina que nos escuchan y este de Francia me llamó mucho la atención y me encantó saber que nos andan escuchando por allá. Desde París. Oh. Ay. So, <risa> Oye, otro de los programas que tuvimos eh, muy conmovedores fue el de desapariciones. Uh -huh. Donde sí, con Blanca. estuvo con nosotros Blanca contándonos la historia de Pepe, su hermano, que hasta el momento sigue como desaparecido. Uh -huh. Es muy triste que tengamos esas historias, ¿no? Sí. De hecho, también estoy recordando a cuando estuvimos en la época, en plena pandemia, uh -huh. en el COVID, que estuvo con nosotros Adrián. Sí, Jalean que nos Lara, el, el médico, el odontólogo. Sí. Él, no, él pasó por, por ese problema de la primera ola que fue muy grave. En, caso, en el caso de su mamá y él. Que su mamá se, parece que se las dio un poco difíciles. Sí. Pero afortunadamente vivió para contarla. Sí, los dos. Ajá. Sí, desgraciadamente, pues, un pequeño descuido hace de repente que, que las cosas se pongan complicadas. Pero... Pues bueno, ¿no? Sí, mira, de eso de hablando de la de Blanca es cada vez más, más drástico, el ver que en, en la ciudad desaparecen en el estado y en el país muchas personas jóvenes y de todas las edades, y parece que nos estamos acostumbrando a ello, como uh -huh. que ya no como que se hizo algo muy cotidiano y que como si fuera algo muy obvio, ¿no? Sí. Ahora desapareció uno, desapareció otro Y, y, y, y pues nos hace falta Ser como más solidarios con esa parte ¿no? En, empáticos, empáticos con las personas sí. sí, porque decíamos Incluso cuando vino Blanca Que, que siempre lo primero que decimos ah, Es que andaba en malos pasos uh -huh. Pero ni te consta, es nada no. más por hacer Ese comentario Mejor, es mejor quedarse callado, ¿no? Sí, la verdad, sí. Oye, también tuvimos como invitada un par de veces a Oli Hernández. Ajá, ah, eh, cosmetología. Vino a platicarnos tanto de cosmetología, que es lo que ella hace, como a platicarnos de... Esto de, de la óptica. El proyecto familiar de óptica. Ajá, que se llama Optical Brothers. Uh -huh. Así que, que también ella estuvo con nosotros. Betsabe Montes. Sí, con de su proyecto de, acti de, act de actividad funcional. Uh -huh. Ejercicios funcionales que tiene por el sur de la ciudad. Sí. El buen Benjamin. Be ah, Benjamin. También sí, vino sí. como tres, cuatro veces, ha venido. Estuvo con de nosotros... Los tamales trofológicos. Ajá, estuvo también con nosotros Ol Osvaldo Castolo de momotaro sushi oh, sí, y wok. Sí, sí. Sí, sí. Ah, riquísimo nos encanta comer ahí con él vamos a ver si si quiere venir a platicarnos porque ha crecido bastante su negocio Sí, nos habló de todo ese fenómeno del crecimiento en la ciudad de las comidas de la comida japonesa sí riquísimo y la verdad la es, mexicana, es que ¿no? Su sazón delicioso y su equipo de trabajo muy bueno estuvo con nosotros también Chávez. Chárez, oh, sí, sí, sí, sí, sí. eh, que es Carlos Rosales. sus canciones él y las interpreta, ¿no? Sí, y luego también estuvieron con nosotros el, el grupo de Balam, eh, ah, estuvo... Es de la sílaba, ¿no? Ajá, exactamente. Ellos también estuvieron con nosotros eh, un par de veces. Y, y aquí estuvieron haciendo, lo interesante de ellos es que estuvieron haciendo con nosotros batallas, batallas en vivo, uh -huh. entonces les mandamos muchos saludos también, eh, sabemos que, que no dejan de participar, ah, si hay alguien interesado, ellos se juntan en el Parque Rojo, uh -huh. eh, normalmente los fines de semana, yo creo que ahí a cualquiera que le preguntes cuándo, cuándo van ellos, pues ahí alguien uh -huh. te sabe. Te sabe eh, decir, ¿no? Tuvimos un, un programa luctuoso. Eh, bueno, no sé si es el, el, la descripción correcta, pero fue eh, recordando al maestro Humberto Camejo. Humberto Camejo, el tercero cubano. Sí, que el pasado 14 de enero cumplió ya un año. Fíjate, un año. Y aquí hicimos un programa respecto de cuando falleció él. Sí. Por el tema del COVID. Sí. Y es una persona que, bueno, tuvimos muy buena relación con ellos. Sí. Porque ellos tocaban nuestros nuestras fiestas, ¿no? Sí. Son cubanos. Sí, la verdad es que les agradecemos. La maestra Lili vino también a, alguna vez a, a hablar con nosotros eh, sobre esto, de, de el, que si el cerebro y el baile están conectados, a, mm. a que nos diera ella su, su punto de vista como, como maestra. maestra. Entonces también estuvo aquí. Ah, y estuvo también con nosotros Nayeli Romero en un programa que se llamó Píntate de Colores y Baila. Ella es maquillista profesional. De hecho, está por iniciar unos cursos. Ya les platicaremos por si hay también en nuestros escuchas alguien interesado. Y pues así, tuvimos muchos eh, invitados, maestro, en estos 100 programas. Les agradecemos de todo corazón, ¿no? Y vamos... Por otro 100. Por otro 100 y esperemos seguirnos viendo así y de joven. Lo jóvenes. que nos falta, sí. <risa> Obviamente le agradecemos al señor Sergio Funk esta oportunidad. Ya dijo de nada. Les agradecemos muchísimo a Ixba que siempre nos está esperando aquí. Con alguna buena bebida, un buen cafecito. Con que, una buena cara. Que luego no puedo dormir. Con una buena cara, sonriente. Y pues obvio al buen uh, Chak que diera el cambio el nombre, <risas> que él es el que hace posible esta magia sí. eh, de la computadora, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues, ¿qué más, maestro? Pues, ¿nos vamos a ir con una última o okay? qué? Con una última. Yo eh, le quiero agradecer a la vida que hemos podido hacer estos 100 programas juntos eh, y que vamos por más no tenemos mucho que decir todavía recordamos que estos micrófonos están abiertos para todos los que tengan algo que decir sale y pues la última cancioncita del día dice el maestro que es nuestro nuevo himno maestro uh -huh. esta canción se llama baila contigo si no tienes con quién bailar qué más quieres si te tienes a ti baila contigo sale Vámonos.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 so si bailar cuando las cosas no te salgan con Semana Anfibios Radio